Ministro de Obras Públicas de la provincia, Alfredo Intronati, buen día, ¿cómo te va? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, acá estamos. Acá estamos. Te vemos en los últimos días este con movimiento, para acá y para allá, presentando obras, anunciando licitaciones, estuviste en Pico, eh, generando algunos anuncios de importancia para Pico. Sí, un poco eh, lo que nos pidió, por lo menos a mí, el gobernador, una vez que asumí, esta cuestión de estar en territorio, recorriendo, vivenciando un poco las necesidades de los intendentes y las obras que están en ejecución. Y bueno, como bien vos decías, el día de ayer estuvimos en Pico, haciendo entrega de una obra que es un acueducto del, del aeropuerto a la municipalidad, también una ampliación del contrato de la doble vía, que estamos haciendo un tramo también de doble vía, de aproximadamente 2 kilómetros, y el hospital del barrio federal del Bicentenario estuvimos uh -huh. recorriendo esas obras que están en ejecución y que, bueno, tenemos intenciones que antes de fin de año esté entregado tanto el hospital como la ampliación de la doble vía. Bien. Eh, por otro lado, en las últimas horas hubo una especie de cortocircuito con la Municipalidad de Santa Rosa. Ayer escuchamos la versión municipal de este Dime y Direte, si querés, por lo que está ocurriendo con la estación de bombeo de la calle Estieven. También este aludimos a bueno las declaraciones que difundió la agencia provincial de noticias tuyas, diciendo que uh -huh que te sorprendía que, que se le daba un viraje político, esta es tu, tu interpretación. ¿Por qué decís que es una cuestión que la municipalidad plantea políticamente y no técnicamente? Porque, a ver, vayamos a un ejemplo de una obra cualquiera. Tiene cuatro etapas una obra. La primera etapa, que es el llamado a licitación. La segunda etapa es la adjudicación. La tercera etapa es la ejecución de la obra misma, Y la última etapa, la cuarta etapa, es el periodo de garantía. Y hoy, en ese contrato, estamos en el periodo de garantía. Y ante cualquier incumplimiento, falla que pueda surgir en una obra, esa comunicación tiene que ser interna, que no tendría que haber trascendido ni siquiera pasando a llegándome a, a mí como ministro. Eso se resuelve directamente entre un inspector, un director, eh, entre la misma empresa, y cómo fue que se resolvió el día jueves. Porque este inconveniente que hace mención, que fue en la estación de bombeo EB1, sí. el día jueves cuando surgió el inconveniente que nosotros nos enteramos por la misma municipalidad, automáticamente notificamos a la empresa y el mismo día quedó solucionado. Uh -huh. Entonces nosotros de la provincia lo que creemos, por eso decimos que nos sorprende, porque tenemos una comunicación fluida con la municipalidad, con el intendente, con los funcionarios municipales, es más, la semana pasada estuvimos reunidos con los funcionarios de la cartera de obras públicas de la municipalidad, planificando obras del 2025, del 2026, sabiendo la situación en la cual está Santa Rosa, que es la emergencia sanitaria, y que de la provincia no lo desconocemos, porque del 2016 a la fecha nosotros venimos trabajando en un montón de obras que hemos hecho de saneamiento, de pavimento, para sacar a Santa Rosa de la emergencia sanitaria. Y es la provincia la que está haciendo cargo de sacar a Santa Rosa la emergencia sanitaria. Uh -huh. Porque el... sabemos nosotros que desde la obra de soñamiento superamos los 27.000 millones de pesos. Sí. Invertido, porque es una inversión la obra pública, desde la provincia de Santa Rosa. Porque hemos invertido más de 60.000 millones en obra de pavimento. Más de 1.000 cuadras de asfalto hicimos en Santa Rosa. Y todas estas obras fueron ejecutadas con fondos provinciales por una decisión de nuestro gobernador, Sergio Sirioto. y ¿Crees que puntualmente en este caso de la estación de bombeo, la municipalidad, porque ayer planteaba Gabriel Cerrico Huet, que está encargado del área de saneamiento municipal, digamos, planteaba como que eh, vienen haciendo reiterados planteos de irregularidades, anomalías, problemas, y, y no se terminan de solucionar. Esto es lo que dice él. ¿Crees que una estrategia municipal fue hacerlo público para que, bueno... ¿De algún no. modo eh, también se visibilizara en la comunidad? No, no, no no no no es el camino, porque aparte no nos manejamos así, nunca pasó esta situación de visibilizar a través de los medios. Porque, a ver, hay que hacer claro también otra cosa. Hoy estamos a miércoles. A las 10 y 40 todavía no recibimos una notificación Ajá. oficial desde la municipalidad, ni a la provincia, a través de la Administración Provincial del Agua, ni a la empresa BEPA, que la empresa que está a cargo, porque la empresa todavía está a cargo. El periodo de garantía significa que la empresa todavía es responsable. Claro, claro. Por eso que la empresa, cuando nosotros notificamos, automáticamente fue. Entonces, creemos que esto, a ver, por eso que decimos nosotros que eh, sorprende que es un tema técnico y que vaya a, hacia un camino de discusión política, uh -huh. porque llevarlo a los medios, sin, sin ni siquiera tener hoy todavía la notificación por carta de documento, por carta, por, por la información que ellos quieran transmitir, a través de un documento a la provincia o a la empresa no ha llegado. Bien. Entonces, y si y Alfredo si Voz interpreta a través de los medios, vemos que es algo mediático uh -huh. y si va sobre lo mediático también tiene un tinte político. Bien, vos interpretás que es un modo de cuestionar al gobierno directamente. No, a ver, yo, yo, yo creo que sinceramente me sorprende porque nosotros tanto los funcionarios como el mismo gobernador tenemos un diálogo fluido y estamos y somos personas de diálogo y estamos siempre dispuestos y se lo pueden preguntar a cualquier funcionario municipal, en el caso mío que me hago cargo del Ministerio de Obras Públicas, si desde la Dirección Provincial de Vialidad no damos respuesta constantemente cuando hay un pedido, si desde la Administración Provincial del Agua no damos respuesta cuando hay un pedido, si del mismo Ministerio no damos respuesta siempre. Me senté la semana pasada con los funcionarios, los convoqué yo para planificar obras, nosotros siempre estamos en conversación constante y con un diálogo fluido, entonces esta situación que nosotros la venimos trabajando con la municipalidad ante un reclamo que puede surgir en una obra que está en un periodo de garantía, siempre fuimos dando respuestas, como fuimos jueves, no es que todavía sigue saliendo eh, desechos locales en, en la calle Stiebel, está resuelto. Bien. Entonces, nosotros vemos que hoy, nosotros eso lo podríamos haber resuelto, sin superar una instancia técnica, que puede ser a través de los libros que se comunican en la misma obra, porque hay libros de nota de pedido y órdenes de servicio. Esos libros son los de comunicación que hay interna en este caso entre la municipalidad que lo puede hacer, o la misma empresa y los inspectores que tenemos de la provincia. Y Alfredo, como parte de ese diálogo fluido que decís que tienen, ¿no se comunicaron extraoficialmente en las últimas horas, no sé, directamente con el intendente? Che, ¿por qué pasó esto? ¿Qué están haciendo? No, no, no, no, nosotros desde la provincia no. Nosotros lo que hacemos, hacemos obras y las vamos a seguir haciendo. Nosotros no... A ver, salimos a contestar porque tuvo un trascendido periodístico. Claro, sí, insisto, sí. Insisto, si nosotros hubiéramos tenido un libro de notas que nos hubieran enviado, nosotros también hubiéramos contestado por libro de notas. Pero como su comunicación fue a través de los medios, nosotros también comunicamos a través de los medios. Bien. Pero insisto, nosotros no tenemos ninguna notificación y eso es lo raro. Pero bueno, vamos a ver... Si el transcurso del día llega, a ver si tenemos alguna información o alguna algún reclamo que venga eh, a través de carta de documento o nota de la municipalidad. Hasta ahora solamente fueron versiones periodísticas y, y creemos que son reales, obviamente, porque se difundió en todos los medios provinciales. Sí, sí, es Entonces... un comunicado que, que difundió la municipalidad y ayer habló un funcionario acá directamente dando la cara sobre el asunto, insistiendo en que el, la queja era técnica, no política. Y, y aprovecho y te consulto, desde el Ministerio o desde la Administración Provincial del Agua, ¿qué mirada tienen del trabajo que viene haciendo la empresa en esa obra? ¿Hay algún retardo, alguna anomalía? No, a ver, es una obra muy compleja. Es una obra compleja porque esa, esa obra no puede parar de funcionar. Claro. Esa obra, mientras se ejecutó, estuvo en fun, estuvo funcionando. Y hoy sigue funcionando. Porque la estación de bombeo es un lugar que en una parte baja que junta todos los desechos cloacales, todos lo juntan a un lugar y lo impulsa hacia las plantas de tratamiento. Entonces, esa, esa estación de bombeo nunca dejó de funcionar. Es más, hoy sigue funcionando. Yo escuchaba a los funcionarios municipales, en lo cual soy hasta lo considero amigo y conocido, como es Gabriel, en el cual hablamos muchísimas veces, cuando tiene un problema, insisto, automáticamente cuando estuvo en problemas de inundación, automáticamente nos pide una bomba rocera, o nos piden una máquina, o nos piden un camión, y siempre estamos a disposición, y ese diálogo está. Entonces, esta situación, si nos hubieran llamado, hubiéramos sentado en una mesa y lo hubiéramos resuelto, porque los temas que ellos plantean no están dentro de lo que es la exigencia del contrato que tenemos nosotros con la empresa. Porque hablan de tableros eléctricos que no estaba dentro del contrato y, sin embargo, los hizo la empresa. Hablan de un grupo electrógeno que no está dentro del contrato, pero, sin embargo, la empresa tiene la decisión y la obligación por parte del Ministerio de Obras Públicas de resolverlo. Bien. Entonces, y... a ver, la obra está funcionando. Que puede suceder cosas, porque una obra no deja de ser una industria a cielo abierto donde puede haber alguna falla, Pero bueno, si nosotros tenemos un reclamo y vamos automáticamente a resolverlo y queda resuelto, bueno, ahí habla de la eficiencia, de cómo responde la provincia ante un reclamo que es por parte de la municipalidad. Te hago otra consulta de otro tema. Eh, aparecieron hacia la semana pasada estos carteles denunciando el abandono de la obra pública por parte del Gobierno Nacional de Javier Milay, puntualmente en barrios de vivienda. Eh, te pido una, una explicación, si querés, política, teórica de por qué el gobierno decidió hacer esto y de paso te pregunto, ¿por qué ahora y no antes? Sí, a ver, aclarando esto de que no fue el gobierno, por ahí hubo una mala interpretación. Nosotros desde el gobierno lo que dijimos que de una forma distinta se está visibilizando un reclamo que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, de hace más de un año y medio. Cuando empezó este gobierno nacional, 10 de diciembre del 2023, que en promesa de campaña era la desaparición, y la paralización de la obra pública, vimos que fue real, porque nosotros automáticamente cuando asumieron nos pusimos en contacto con los funcionarios, cuando empezaron a dar respuesta nos dijeron que lo no iban a continuar las obras, entonces empezamos nosotros a reclamar el abandono y la obra pública. Por eso empezamos a trabajar, a hacer un poco contar un poco toda la película, una ley de emergencia que nos permitió terminar un montón de obras, más de 50 obras que tenía abandonadas o había decidido abandonar el gobierno nacional en la provincia. Pero hay obras que nosotros de la provincia, por más que dispongamos de los fondos, que tengamos la decisión política de nuestro gobernador de terminarlas, si no tenemos la autorización del gobierno nacional, no se pueden avanzar. Y este caso claro. es uno, que es uh -huh. Procrear. Procrear. Y Acueducto son las dos contratos, en realidad Procrear son tres, pero Acueducto es el cuarto contrato que nosotros de la provincia no podemos terminar. Porque es un contrato que se fijó entre el Estado Nacional y las empresas. Nosotros claro, no y, participamos. Y el Estado tiene el estado Nacional supuestamente dice que está revisando esto del Procrear. Bueno, la última respuesta pero fue si de 15 días, que ya, tren, ya llega. Claro. Es, es como cuando yo participé en el CIMOP y el ministro, que en este caso no es ministro, el secretario de Obras Públicas, sí. pero es la máxima autoridad de, de Obras Públicas de la Nación, que es Luis Giovin, me hablaba de reactivar 183 obras a nivel nacional, cuando la provincia tenía 59, y cuando ellos empezaron la gestión tenían 2.337. Entonces, esta cuestión de decir, bueno, que están reviendo, revisando, van al segundo año, ya el reloj del tiempo está dado de vuelta. A ver, tiene que tomar decisiones y avanzar, porque atrás de esto hay gente desocupada, hay gente que tiene la esperanza de un techo propio, y estas decisiones es a ellos a quienes afecta, ¿no es cierto? A estas personas que estaban esperando tener la posibilidad de tener un techo, a la gente que tenía la posibilidad de trabajar. Sí, sí, ni hablar, y, y, y, y, y lo que, que como comunidad significa el hecho de ver esa obra que para nuestros términos, como, como la ciudad que somos, que no somos una gran urbe, es una obra muy grande y, y paralizada, eh, es... es Socialmente... Aparte cuando tenés cuando tenés la contraposición de otro desarrollo urbanístico que saben que se puede hacer. Claro, cuando claro. hay un gobierno ordenado y con una decisión política de avanzar y resolver la problemática de la vivienda, en Santa Rosa mismo tenemos la comparativa y sabemos que se puede hacer, sí, como sí. es el desarrollo urbanístico de procrear. Sí. O alguien va a discutir sobre ese desarrollo urbanístico, que se terminó, que tuvo una decisión política y se terminó. Y que dio la posibilidad a gente que no podía acceder a una vivienda porque por su sueldo, por su salario no le permitía tomar un crédito, bueno, hubo un gobierno que escuchó y que dio respuesta a eso. A ver, y lo que pasa con este gobierno es esto, ellos dicen, corto la obra pública, no construyo viviendas sociales, pero ¿qué alternativa me das? ¿Generás crédito hipotecario para que el asalariado pueda acceder a una vivienda al techo propio? No da ninguna respuesta, directamente ellos toman la decisión del recorte, pero no plantean ninguna alternativa de solución a la decisión política que ellos toman. Alfredo Intronati, gracias. Gracias a vos, y quería aclarar un temita que el sábado me quedé mirando ahí la selección de La Barranca, sorprendido por un cuatro carrilero que tiró un centro, ah, pero tuviste un colega tuyo que la verdad que erró un gol increíble. Lo, lo estuve viendo en vivo, así que quería bueno, hacerte ese comentario. Bueno, un aporte futbolero, dale. ¿Qué? ¿Eh? No sé quién quién erró, Cucharini, ¿no? Cucharini. Cucharini, Cucharini. Sí. Muy buen centro tiraste. Bueno, dale, nos vemos. Juan Pablo, un abrazo. Chau, chau. El Ministro de Obras Públicas del Gobierno Provincial con una perla futbolera, compartimos ahí algunos minutos de, cuando nos cruzamos en la cancha los fines de semana, eh, pero puntualmente eh, respondiéndole en este caso sobre todo a la Municipalidad de Santa Rosa, insistiendo en su planteo de que la Municipalidad hace una queja que no es técnica, sino política.